Sí, ¿qué tal? Eh, sí, efectivamente el domingo 24 en el marco del Día Mundial del Turismo, que es el 27, pero en realidad como cada día de semana lo adelantamos al domingo, Vamos a estar haciendo una muestra de, de todas las de toda la oferta turística que que contamos en la comarca. Digamos, vamos, estamos invitando a todos aquellos prestadores de servicios que te, que que brinden, digamos, un servicio que constituya una experiencia turística, como por ejemplo, el alquiler de las bicicletas acuáticas, los kayak, este de las agencias de viaje que realizan excursiones, la gente de la bodega Guapiza, eh, digamos, todo lo que aquello que constituye una oferta turística recreativa Eh, para el turista pero también para el residente ¿no? para el habitante de acá que también lo puede hacer digamos que puede ir a hacer kaiser o tomar una clase de kaiser etcétera así que bueno la idea es esa vamos, los invitamos van a estar todos exponiendo acá afuera de nuestras oficinas en la calle este, en, en la costanera este y bueno vamos a estar realizando sorteos también de estas mismas experiencias para que la gente pueda El que sale sorteado pueda tener la posibilidad de hacer alguna de estas este, excursiones o actividades. Así que bueno, esa es un poco la idea, mostrar todo lo que tenemos nosotros para ofrecer a, al turista. Bueno, también súper importante porque en materia de turismo Viedma ha crecido muchísimo en el último tiempo, no solamente ahora, también que termina la parte que es un poco más complicada, la parte del de, de invierno y que arranca también eh, los días más lindos donde la gente también sale a hacer muchas más actividades y bueno, es una posibilidad justamente de conocer la cantidad de actividades que hay que, como bien vos decías, no solamente están destinadas a la gente que no es de Viedma, sino también a los propios residentes. Sí, sí, sí, tal cual. este ahora bueno Nosotros la verdad que estamos tratamos de impulsar el turismo todo el año, como casi todos los, buscan casi todos los destinos, ¿no? porque es lo que se pretende para que el que hace una inversión en turismo realmente tenga trabajo todo el año. Eh, algunos lugares están mucho más limitados porque solamente tienen playas, nosotros tenemos la posibilidad de tener otro tipos de cosas como turismo religioso, como actividades deportivas... Eh, que hacen que bueno, se pueda tener una dinámica de movimiento turístico, con, por supuesto con, con altibajos, con picos, eh, pero que se pueda mantener durante todo el año. Pero, sin embargo, igualmente la temporada de verano sigue siendo la, la temporada más fuerte, ¿no? la, la temporada por excelencia. Así que bueno, ahora que estamos ya comenzando y pisando la temporada, me parece que está bueno tener esta expo para que la gente ya empiece a A, digamos a pensar en eso en el verano, porque hay muchísimas de las actividades que se van a ofrecer, están vinculadas con el con el uso del agua, no tanto Kaiser como Surf, como las bicicletas acuáticas, así que bueno, está buena la época para, para hacerlo. Bien, bueno, entonces una muy buena posibilidad, invitamos a todos quienes estén escuchando, se va a estar realizando entonces aquí mismo en la oficina de turismo, ubicada en la costanera de la ciudad de Viedma, eh, bien este domingo entonces. Este domingo 24 de 15 a 19 horas y bueno la ubicación es la costanera de viema entre las calles Colón y álvaro barro se van van a estar vamos a estar este este domingo esperando a todo el mundo para el que esté paseando y el que, el que, el que no que venga especialmente que pase a, a conocer un poco todo esto